A través del boletín oficial, el gobierno anunció que a partir del 1 de mayo todos los trabajadores de la administración pública deberán retornar a la presencialidad. La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, expresó que la decisión se tomó a partir de las nuevas recomendaciones del Consejo Federal de Salud. En este sentido, estableció que las oficinas responsables de recursos humanos deberán solicitar a los trabajadores el certificado de vacunación y que aquellas personas que hayan optado por no inocularse recibirán asesoramiento del Departamento de Sanidad o su equivalente en cada organismo. El gobierno confirmó que el bono para jubilados y pensionados será de mil pesos. El presidente Alberto Fernández confirmó el pago de un bono de 6 mil pesos para jubiladas, jubilados y pensionados que se efectivizará desde el 18 de abril según la terminación del número de documento. El bono será para quienes perciban ingresos hasta un haber mínimo equivalentes a 32 600 pesos. Desde el 18 de abril, en días hábiles corridos, inicia el pago con el DNI finalizado en cero servicio que informa más cerca. Realizan jornada de testeo de VIH. Mañana desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de 50 y 115 se llevará adelante una jornada de testeo de VIH. La solicitud es confidencial y gratuita y se atenderán por orden de llegada. Según detallaron desde la organización, no es necesario hacer ayuno, ni llevar a orden médica, ni presentar documento. A su vez, la jornada impulsada por la Casa de Estudios contará con asesoramiento, prevención y testeo de infecciones de transmisión sexual, junto con un equipo interdisciplinario. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión.